Her、radio Show. Noches, mi gente. Muy buenas noches, mis amigos, mis amigas, mis colegas del metal. Saludos a todos y todas en esta noche. Bienvenidos a Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saluda su amigo Dark Nerudas. Y estamos transmitiendo directamente de s d e Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com y retransmitiendo a través de Asaltomataradio r Rock.com. Muy buenas noches a todos y todas, como todos los domingos. Tenemos un programazo, pero esta noche. Sí, que tenemos un programa muy, muy especial. Un programa、eh, que ya、eh, varias personas me habían、eh, recomendado, algunos lo habían pedido que hiciera este programa. Lo había pospuesto、eh, un poco, pero me pareció que ya era hora. Eh, de complacer a esta gente、eh, que sí ya me había pedido un programa como este. Hoy nos vamos clásicos, clásicos, clásicos. Pero no cualquier tipo de clásico. Hoy nos vamos a ir en programa especial con lo que se denominó en un momento de la historia el New Wave of British Heavy Metal. La nueva ola. Del metal pesado británico. Esto fue un movimiento del que vamos a estar hablando y vamos a estar hablando de cuáles fueron las bandas iconos o las bandas componentes más importantes de este movimiento. Así que en la noche de hoy vamos a sumergirnos en el clásico mundo del New Wave of British Heavy Metal. Y de los componentes especiales. Así que, primero que nada, quiero、eh, invitarlos como todos los domingos a que formen parte de nuestro chat en vivo a través de Heavy Metal Mansion. Lo único que usted tiene que hacer es、eh, conectarse a metalpr.com, diagonal en vivo, y automáticamente le saldrá、eh, la plataforma para que ponga su nickname. Usted le da. c o n e c t y entra al e chat donde están los muchachos、eh, compartiendo impresiones, opiniones sobre、eh, diferentes temas. No solamente durante la transmisión de Heavy Metal Bunker Radio Show, sino también a través de la transmisión de la nueva lechonera del rock, que es lo que viene después de Heavy Metal Bunker Radio Show. Ok. Así que, como ya les dije, hoy nos vamos de programa especial、eh, y comenzamos en nuestro despegue, en nuestra introducción, con una de las bandas mimadas del heavy metal, quizás una de las bandas que hoy día、eh, tiene más adepto y que está teniendo cada vez más éxito porque cada vez suena más brutal, tiene más acceso. Eh, y estamos hablando de Iron Maiden. Sin embargo, Iron Maiden no comenzó como una banda grande ni como una banda s u p e r famosa, sino que comenzó como parte del movimiento del New Wave of British Heavy Metal.、Okay? Pero vamos a ir entre、eh, bloque y bloque. Eh, hablando un poquito de la historia de este movimiento y de cómo ha influenciado todo lo que vino después en el mundo del metal pesado. Así que vámonos con nuestro primer bloque de la noche、eh, y nos vamos con una banda que fue muy importante en el movimiento del New Wave British Heavy Metal. Es una banda、eh, que comenzó bien temprano en los 80 y que al día de hoy. Sigue en activo por ahí, dando algunos shows, inclusive con producciones bastante recientes. Estamos hablando de Tokyo Blade y aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Le s a l u d a su amigo Dark Neruda. Si estamos transmitiendo a través de metalpr.com con bases en Puerto Rico y retransmitiendo a través de Asalto Mata Radio Rock con bases en Zaragoza, España. Hoy, con p r o g r a m a s o especial, hoy estamos、eh, nadando por el mundo de lo que se conoció como el New Wave of British Heavy Metal. Un movimiento que, aunque no duró mucho tiempo, fue suficiente como para comenzar a sembrar las bases y las semillas. De lo que en adelante comenzó a difundirse en los diferentes géneros del heavy metal. Vamos a hablar un poco de historia、eh, para entender un poco de dónde, por qué y cuándo surge este movimiento de New Wave of British Heavy Metal.、Eh, como todos sabemos, a finales de los años 60, principios de los años 70, Se comienza a dar, eh, quizás, eh, lo que ha sido la, la oleada más importante del heavy metal en Reino Unido,、eh, donde comienzan a surgir、eh, bandas como Led Zeppelin, Black Saba, b t h Deep Purple, okay, que quizás fueron las más importantes, aunque no las únicas.、Eh, y estas bandas,、eh, con bastante rapidez, Lograron alcanzar un gran éxito en diferentes partes del mundo y un reconocimiento internacional bastante、eh, bueno. Sin embargo, a pesar del de éxito que tuvieron estas, estas bandas en ese momento histórico, estas bandas comenzaron a pasar por、eh, situaciones y crisis, por ejemplo, Eh, l e d Zeppelin sufre、eh, de la muerte de su baterista.、Eh, Black Sabbath、eh, tiene problemas con su cantante, a z z y Asburn, o e donde los despiden de la banda. Y Deep Purple se separa、eh, y se desintegra como banda.、Eh, eso, como consecuencia,、eh, de alguna manera. Detiene o, o, o frena un poco el impulso que tenía el heavy metal y, o que estas mismas bandas le habían estado dando al heavy metal、eh, a nivel internacional.、Eh, algunos autores、eh, pensaron que ese momento histórico pues, podría ser el fin de lo que se estaba considerando o lo que ya. Se llamaba、eh, un género、eh, del heavy metal. Sin embargo, a pesar de que estas bandas, y, y vuelvo y digo, no son las únicas, pero quizás, quizás son las más pre,、eh, de mayor、eh, presencia a nivel internacional,、eh, habían otras bandas que sí estaban dentro del mundo del, del heavy metal y que estaban haciendo también un poco de ruido. Bandas como Tim Lee Sin. UFO, Judas Priest, eh, Rainbow, eh, eran bandas que comenzaron a llamar mucho la atención a final de esta década. En los Estados Unidos comenzaban a darse bandas como Kiss, como Blue Ostercle. En Canadá surgían bandas como Rush, en Alemania como Scorpion, en Australia como ACDC. Y estas bandas comenzaron a ser reconocidas en el mundo británico. Y a crear un big fan base, eh, porque eh, fueron bandas que comenzaron a tener gran éxito.、Eh, entonces, estas bandas de, de heavy metal que comienzan a bajar un poco el impulso、eh, comienzan a ser sustituidas, no por completo, porque bandas como Black Sabbath no desaparecieron,、eh, sino que más bien se transformaron.、Eh, Tenían un nuevo cantante, tuvieron algunos、eh, cambios en su alineación,、eh, pero sí comenzaron a surgir nuevas、eh, bandas y nuevos estilos. Esto de alguna manera abre una brecha, abre una oportunidad a que una nueva generación de fanáticos y de músicos principiantes comenzaran a ver. Eh, un nuevo mundo y una nueva oportunidad de ellos poder manifestarse y de ellos poder crecer como bandas en el mundo de la industria musical. ok Eso que ustedes escucharon en este bloque era Tokyo Blade de su álbum Break the Chain.、Eh, Perdóname, el tema se llama Break the Chain de su álbum,、eh, precisamente t i e n e su nombre、eh, Tokyo Blade, y esto fue en 1983. Luego de eso estábamos escuchando otra banda muy importante en este movimiento, Angel Witch, de、eh, su álbum Angel Witch, el tema precisamente Angel Witch de 1980. Y cerramos este bloque. Con la banda Raven、eh, de su álbum Rock Until You Drop, el tema que estábamos escuchando era Hell Patrol. Ese álbum era de 1981, y al día de hoy, estas tres bandas siguen estando activas en la industria musical. Ok. Vámonos con otro bloquecito de bandas importantes en el género o el movimiento del New Wave of British Heavy Metal. Y nos vamos a ir ahora con una banda que es muy querida, muy aclamada, ha sido muy reconocida、eh, en el mundo、eh, no solo underground, sino en el mundo de la industria del metal pesado. Y estamos hablando de Green Reaper. Esto es See You in Hell.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 Me están escribiendo en mi WhatsApp y me están diciendo que le estoy poniendo un acento británico. Y pues chicos, si estoy hablando de los British, pues aunque sea ese acentito me sale más o menos. Así que estamos en el movimiento British Heavy Metal、eh, en esta noche. Muy bien,、eh, vamos a continuar un poco con, le, con la historia del New Wave of British Heavy Metal. Um, como l o habíamos dicho,、eh, otras bandas, además de las bandas iconos、eh, padres del movimiento del heavy metal, comienzan a surgir y esto comienza a conglomerar un grupo、eh, de jóvenes,、eh, tanto fanáticos como、eh, músicos principiantes, a crear、eh, bandas para、eh, comenzar a hacer el heavy metal. Eh, estamos hablando de que、eh, un periodo que fue a mediados de los 70 y que más o menos s expiró e a mediados de los 80 y durante ese periodo de más o menos 10 años、eh, se estima que se hicieron aproximadamente unas 500 producciones. Eso es、eh, mucho en un periodo、eh, De 10 años, donde no no hay una industria del heavy metal como tal. c l a Recuerden o r que estamos a mediados de los 70, principios de los 80, estamos hablando de bandas principiantes, bandas que estaban comenzando su carrera. Muchas de estas producciones no tenían、eh, la calidad、eh, del sonido, de las grabaciones, ¿verdad? Que, que quizás nosotros podemos escuchar hoy. Eh, más bien eran、eh, bandas que se dan como un fenómeno underground. En realidad, el New Wave of British Heavy Metal comienza como un movimiento underground, más o menos paralelo a lo que era el auge del movimiento punk en、eh, Reino s Unido. s Así que、eh, este movimiento se comienza a dar paralelamente con un fenómeno político-social、eh, en Gran Bretaña. Donde hay problemas eh, socioeconómicos, eh, problemas de desempleo, problemas políticos,、eh, hay una recesión económica muy fuerte y estos jóvenes comienzan a ver、eh, la música ¿verdad? y esta posible industria como una esperanza para ellos comenzar a edificar su futuro.、Eh, Muchas de estas bandas fueron grandes、eh, y grandemente influenciadas por, por el pop rock y por、eh, lo que era el punk rock, por lo menos la agresividad、eh, de lo que vamos a escuchar más adelante en el heavy metal.、Eh, es, es una influencia del, del punk y se considera Motohead como el principal propulsor de este cruce de elementos. Donde se utilizaba lo que era el traditional heavy metal, un poco del pop y un poco del punk rock.、Eh, y Motohead, pues quizás fue、eh, la, la figura principal de esta fusión de géneros.、Um, estamos hablando de una, de una industria que no era una industria, sino que más bien era un movimiento underground, donde、eh, la práctica de las promociones, los fanzines, Se hacían de mano a mano, de boca en boca, en pequeños lugares, en pequeños clubes.、Eh, y entonces esto llevó al nacimiento de pequeñas compañías discográficas independientes.、Eh, según los autores de la historia del heavy metal,、eh, consideran que quizá este es uno de los grandes、eh, logros del de New Wave British Heavy Metal y es sacar un poco a las bandas. De lo que era el control absoluto de las casas disqueras y más bien comenzar ellos a tener cierta libertad en poder manejar la música, manejar sus propias carreras. Eso era bueno en algunos aspectos, en otros aspectos no era tan bueno, quizás m á s en el aspecto económico. Sin embargo, fue algo que surgió. ¿okay? Y, eh, De este movimiento del New Wave of British Heavy Metal y de esta、eh, conglomeración de bandas comienzan a surgir nuevos subgéneros como los que conocemos hoy el Speed Metal, el Thrash Metal, el Power Metal, inclusive el Black Metal. Estábamos escuchando en este bloque una banda muy querida、eh, y siempre muy, muy apreciada、eh, que la conocemos como Green Reaper. El tema que estábamos escuchando era s e e yo u i n h el l de su primer álbum s e e yo u i n h el l green reaper como banda tal cual era pues en realidad no existe lo que existe hoy es、eh, s t e v e grimmet green reaper que es una versión、eh, de lo que fue green reaper con s t e v e grimmet de cantante、eh, pero green reaper fue una banda、eh, muy importante En el movimiento del New Wave British Heavy Metal. Después estábamos escuchando a Diamond Head, una banda que tuvo、eh, mucha fuerza al principio del movimiento del New Wave British Heavy Metal.、Eh, ya más adelante、eh, comienza a bajar, comienza de alguna manera, tuvieron、eh, básicamente inactivo por más de 10 años y aparecían y desaparecían y así sucesivamente. Hoy día siguen activos haciendo algunos conciertos, algunas presentaciones. Incluso hay un álbum que no hace mucho tiempo, hace varios años que lo lanzaron. Y cerramos el bloque con la banda Holocaust de su álbum t h e Namecorn. El tema que estábamos escuchando era Come On Back. Este álbum es de 1981.、Eh, Pelón y Diamondback estábamos escuchando. De su álbum lighting to the nation un tema que mucha gente lo reconoce no porque es un tema de diamond h e a d más bien lo conocen porque fue un cover que hizo metallica y metallica lo hizo bastante famoso que era el tema am i evil esto es de su álbum lighting to the nation de 1980 así que vamos a continuar vamos a continuar con el especial de new wave of british heavy metal vámonos en este bloque con una banda que se conoció como alcatraz y por favor no me la confundan con alcatraz de graham bonnet i n g r i d m a r es de insti no no estamos hablando de ese alcatraz estamos hablando de alcatraz la banda que fue parte del movimiento new wave of british heavy metal Y de su álbum Youngblood de 1981 vamos a escuchar el tema Rocking Hide. Hasta el día de hoy y mirando al futuro, rememorando los mejores momentos históricos. esto ya está entrando gente, miren cómo esto está vamos a romper el riesgo en vamos this is the como ya hoy family style a aquí Metallica San Juan metalpr.com now ¡Vamos boliseo is correr! el La máxima concentración en la historia del heavy metal está aquí en Puerto r í c i Señores, el heavy metal no está muerto. Participación activa en los eventos. Primer encuentro metalero de h e a v metal. ¿Es que tú más likes i n o u e r e s c o n s i d e r a r e n e t r a familia? Puerto Rico a n Puerto Rico Show the world What Puerto Rico is all about Salud Puerto Rico Puerto Rico n ú m e r o 1、uh, uno, Y esto se llama Las i s l a del Metal Juntos Vamos a construir Un continente diferente Sin mierda Que ¿eh? mucho SAMO COÑO It's a long way To h e top If y u a n a rock and r o、oh. Heavy Metal Mansion Pasado Presente Y futuro Del Metal En Puerto Rico Ah、uh, Ajá, mi gente, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, en el programa especial dedicado al movimiento del New Wave of British Heavy Metal.、Eh, hemos estado en los、eh, en bloques pasados hablando de un poco de historia. De cómo es que eh, eh, se ha formado este movimiento, cómo,、eh, por qué y de qué forma. ¿okay? Bien, continuamos un poco. ¿la? Nos habíamos quedado hablando de que comienzan a surgir estas nuevas bandas en Reino Unido.、Eh, y ya para esa época,、eh, estamos hablando mediados de los años 70,、eh, bandas como Tim Lee, UFO y Judas Priest. Ya habían salido de lo que era local y ya estaban tocando y teniendo cierto reconocimiento a nivel internacional. En Reino Unido, entonces bandas como Angel Witch, Iron Maiden, Prank Mantis, Samson, Son of a Bitch, que más tarde se convierte en lo que conocemos como Saxon. Eh, Diamondhead, Def l e p p a r d Raven y Holocaust se convierten en las principales bandas que se fundaron entre el 75 y el 77 y que comienzan a darle forma a esto que se conoció como el New Wave of British Heavy Metal. Aunque esta nueva ola. Trajo mucha atención a los jóvenes de esa generación y de alguna manera le dio fuerza, le dio、eh, un poco más de atención al hard rock y al heavy metal. Junto con esto también vinieron las críticas de los conservadores, de la gente que decía que no había razón para este tipo de música, inclusive algunos fueron ridiculizados. Este, Y otros insinuaron en que podría ser un género peligroso para、eh, la generación、eh, de jóvenes. Ya para los años 80,、eh, el New Wave British Heavy Metal comienza a decaer. Y quizás la estocada más fuerte a este movimiento fue、eh, el surgimiento de MTV. Ya para la época de MTV. Ya、eh, la música era importante, pero、eh, el aspecto visual, los videoclips y todo eso era a veces más importante. Veíamos como bandas que musicalmente pues, no eran tan virtuosas,、eh, pero tenían un, un escenario enorme: luces, colores,、eh, todo este tipo de cosas.、Eh, comenzaron a adquirir mucha popularidad en MTV. Y en ese momento MTV se convierte en el aparato de promoción más importante de la industria de la música.、Eh, como consecuencia de esto, muchas bandas、eh, que no tenían económicamente el poder para poder entrar a ese mundo comenzaron a quedarse rezagadas y muchas de ellas、eh, desaparecieron. Simple y sencillamente porque no podían. Competir con la nueva industria musical que ahora era más visual y que era más tecnológica.、Eh, algunas bandas como Saxon y Tokyo Blade、eh, lograron tener un éxito relativo en algunos países y lograron mantenerse、eh, a flote y sobrevivir este, este cataclismo que creó MTV. Y. y Pues eh, otras eh, como Holocaust,、eh, Diamond Head,、eh, simple y sencillamente desaparecieron.、Eh, ya para los años 2000,、eh, muchas de estas bandas que habían desaparecido volvieron otra vez a reunirse, volvieron a grabar. i n c l u s i v e al día de hoy, muchas de estas bandas pues, están tocando y están. Participando de algunos festivales, tocando en algunos clubes、eh, y, pues、y haciendo un poco de lo que quisieron hacer en un momento dado.、Eh, lo que se dice es que de toda esta escena, las únicas dos bandas que realmente adquirieron un éxito、eh, masivo fueron bandas como Iron Maiden y Death l e p a r Las demás, pues algunas de e l l o s como les dije, como Saxon y Tokyo Blade, pues más o menos.、Eh, Green Reaper un poco.、Eh, pero el resto, pues estuvieron, se quedaron ahí más o menos.、Eh, mientras que otras desaparecieron. ¿okay? Este último bloque que estuvimos escuchando, pues lo comenzamos con la banda Alcatraz. Eh, de su álbum Young Blood, el tema que estábamos escuchando era Rockin' High de 1981. Lo próximo que estuvimos escuchando era de una banda bastante reconocida por todos nosotros, y estos son los muchachos de Def Leppard. De su álbum High and Dry, estábamos escuchando el tema On Through the Night de 1981. Y cerramos ese bloque con una banda All Female Band. Sí, mi gente, dentro del movimiento de l New Wave of British Heavy Metal, también tuvimos una banda、eh, All Female Band que se llamó Girls c h o o l Y de su álbum Hit and Run, estábamos escuchando The Hunter de 1981. Ok. Así que vámonos con otro bloque. Vámonos con otro bloque con otra de las bandas bastante conocidas por nosotros. Esta banda comenzó bajo el nombre de Son of a Bitch y hoy la conocemos como Saxon. Y el tema que vamos a escuchar es Crusader. De vuelta, gente en Heavy Metal Bunker Radio Show. Les s a l u d a su amigo Dark Neruda. s estamos transmitiendo a través de metalpr.com y retransmitiendo a través de AsaltomatarradioRock.com. Hoy en programa especial dedicado al movimiento del New Wave of British Heavy Metal. Bien, estuvimos hablando un poco de historia de por qué, cómo, cuándo y cómo. Eh, se da este fenómeno aunque el new wave of british heavy metal no fue un movimiento que duró quizás no más de una década no más de 10 años、eh, la realidad es que estuvo un impacto muy significativo en lo que significó la historia del heavy metal de ahí en adelante Fue bajo el new wave of british heavy metal que se comienzan a dar muchos de los subgéneros como dije ahorita del speed metal de l trash metal、eh, del power metal inclusive del black metal、eh, mucha de la música extrema viene con influencias de estas bandas que precisamente lo que querían era、eh, experimentar Con un poco más de agresividad y de una manera un poco más extrema, lo que se había hecho en los años 60 y 70.、Eh, así que muchas de estas bandas, pues simple y sencillamente desaparecieron. Otras,、eh, muy pocas, estuvieron、eh, éxito masivo, como lo tuvo Iron Maiden y Def Lepper. Sin embargo,、eh, el New Wave of British Heavy Metal.、Eh, Es un movimiento cuyas bandas son recordadas con mucho respeto y con mucha admiración porque fueron las que de alguna manera levantaron un nuevo,、eh, una nueva bandera、eh, en un momento de crisis del de heavy metal. ¿okay? Um, ese bloque que estábamos escuchando. Lo comenzamos con、eh, Saxon, que es una banda bastante reconocida y es una de estas bandas que, que sí adquirió cierta, cierta popularidad y cierto éxito、eh, y que logró brincar la tablita cuando el New Wave of British Heavy Metal básicamente desaparece. Después nos fuimos con la banda Pagan Altar, que es una banda más bien. Eh, Inclinada hacia el epic doom metal, pero que también fue parte de ese movimiento. Quizás una de las pocas bandas、eh, que entró en el mundo del doom que fue considerado y muchos aún consideran el doom como un,、eh, un subgénero extremo del de,、eh, e heavy metal. Así que del álbum,、eh, which e s Paywad estábamos escuchando a Pagan Altar del 2006.、Eh, de Saxon estuvimos escuchando la canción Crusader de、eh, precisamente su álbum Crusader del 1984. Y cerramos nuestro bloque con la banda Hell, otra de las grandes bandas del New Wave of British Heavy Metal. Eh, y de su álbum Human Remain estábamos escuchando u n Earth, As It Is in Hell del 2011. Hell es muy interesante porque Hell es de este movimiento que comienza a mediados de,、eh, de los años 70, sin embargo no es hasta el 2011 que Hell graba su primer álbum completo ellos tenían muchos demos muchos e p muchos singles pero no es hasta ya entrada la segunda década del 2000 que ellos graban su primer álbum y de lo tanto los tres álbumes que tienen son espectaculares、eh, así que e se verá nuestro、eh, pasado bloque vámonos con otro bloque más y este bloque lo vamos a comenzar con una banda Que es también muy querida, muy reconocida por todos nosotros.、Eh, algunos autores dicen que esta banda es parte de, del New Wave of British Heavy Metal. La consideran quizás como la banda prepulsora y como la banda líder del New Wave of British Heavy Metal. Sin embargo, otros autores entienden Que esta banda no se debe considerar parte del New Wave of British Heavy Metal debido a que en el momento en que este movimiento se comienza a dar, ya esta banda había tenido contratos con disqueras multinacionales, inclusive habían lanzado álbumes que habían entrado dentro de las listas más importantes de venta dentro de Reino s Unido. s Y estamos hablando De la banda de Mr. Lemmy Killmister. Estamos hablando de Motorhead y su histórico temazo, Ace of Space. t h e is the blame. That's the way I like it baby, I don't wanna live forever Qué bien estuvo ese último bloque. Estamos, mi gente, en Heavy Metal Bunker Radio Show. Este último bloque que estuvimos escuchando lo comenzamos con la banda Modehead de su álbum、eh, Ace of Space de 1980. Estábamos escuchando el tema Ace of Space. Y después nos fuimos con otra legendaria banda del New Wave of British Heavy Metal. Y estamos hablando de la banda Satan. De、eh, su álbum c u t in the Act.、Eh, estábamos escuchando el tema Blade of Steel de 1983. Y cerramos este bloque con nada más y nada menos que con otro bandón. Eh, que le dio una inclinación más extrema dentro del new wave of british heavy metal y estamos hablando de la legendaria banda venom de su álbum welcome to hell estábamos escuchando el tema welcome to hell de 1981 bueno mi gente muchas gracias a todos los que nos han sintonizado hoy Gracias a los que nos han estado escribiendo a través del WhatsApp, a los que han estado dentro de la plataforma de Heavy Metal Mansion en el chat, a los que he podido saludar a través de Facebook.、Eh, muchas gracias a los que nos han estado sintonizando, ¿ok? Así que no me queda tiempo para más. Mi relojito de arena se acabó. Y pasamos ahora con nada más y nada menos que con la nueva lechonera del rock con nuestro amigo y hermano el Lechón Atómico. El próximo domingo regresamos con Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com y asaltomatarradiorock.com. Se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista, baby.